Laura Ferri, ¿es así? ¿Está lindo Necochea ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Matías, muy bien. Buenas tardes a todos. Eh, sí, hoy fue un día que amaneció nublado y después se puso muy lindo, sí. Igual Necochea siempre es linda como toda la naturaleza. ¿Sigue teniendo las calles de tierra o, o, o entró el asfalto? Yo te estoy hablando de hace 40 años que cuando fui con mi familia <risa> con un tráiler a un camping eh, y era todo de tierra, me acuerdo. ¿No de habrás ido a Quequén? No, no, Necochea. Ah, a la parte de la playa de Necochea. No, no, está, o sea, nosotros tenemos, estamos, la ciudad está, digamos, se fue armando sobre el mar. Y, y toda la costa está toda, todas esas calles asfaltadas y después a un lado, digamos uh -huh. hacia el sur, está lo que llamamos el parque Miguelillo, que es un bosque de pino claro, sí. plantado para uh -huh. proteger de las inclemencias del, del tiempo. Bueno, eso no, ahí no hay asfalto, solo una calle. Claro. Después no, está todo asfaltado y como es bastante normal, no normal, sino este, común, los barrios más alejados, los barrios populares, esos todavía tienen calles de tierra. Claro, yo lo decía como un elogio la calle de tierra, ¿eh? porque a mí me gusta, la claro, pero bueno, para el que vive claro. ahí quizá le, le complica la vida. Todo es relativo, ¿viste? Tiempo, lugar y circunstancia. Bueno, bueno, bueno. bueno. Y vamos a ver, eh, tiempo, lugar y circunstancia, vamos, claro. a, vamos a, a aplicar esas coordenadas a tus viajes en un Meari, el Citroën, ese, esa especie de Jeep de Citroën que acá en Santa Rosa y todavía hay algunos todavía quedan, eh, y recorriste parte de Latinoamérica hace, hace algunos años. Eh, Empezá a contarnos de eso, por favor. Bueno, hace muchos años, hace 14 años, este, compré un Citroën Meari, te cuento que acá en Necochea hay casi 300, mm. creemos que es una de las ciudades del mundo sí. donde hay tantos, este, la concesionaria Citroën en el año 1978, en el auge del, del Citroën en general, este, fue la concesionaria de la Argentina que más Citroën vendió, Este, y bueno, todos esos citroen 12B, 13B, furgonetas, ami 8 eh, gringas, todos esos citroen la chapa se fue este, deteriorando y son la base de muchos meares armados, pero también hay muchos originales. Y bueno, en 2007 compré mi auto... Hice un primer viaje así como si fuera una locura, ¿no? Porque el Citroën Meari tiene un motor pequeñito, son apenas 600 y pico de centímetros cúbicos, tiene solo dos cilindros, es un auto muy básico además, eh, su carrocería es de plástico, sus puertas son de lona, tiene un solo vidrio que es el vidrio delantero. Te estoy hablando del original, después sí. se le puede hacer algunas mejoras. Y en ese momento viajar a La Plata, desde aquí de Coché a La Plata, 500 kilómetros, para mí era, era toda una aventura, fui cargada de, de todo, llevaba. Y fue la aventura de ir a buscar a mi hija. Y desde ese viaje, por diferentes circunstancias que se dieron, no me bajé nunca más y he viajado estos 14 años muchísimo por, por aquí, por el país. Primero hice viajes cortos, a encuentros de Mearis... Este, tenemos el Club Nacional, que es el, el, el, el Club Meari de Argentina, que hacía encuentros en diferentes lugares, San Antonio de Areco, San Miguel del Monte, bueno en Buenos Aires. Acá en Santa Rosa se hizo uno hace un par de años, ¿no, no sí, viniste? Sí. Desde, eh, no, no estuve en ese, en uh -huh. ese encuentro. Lo que pasa es que en los años, en el 2009, 2010 y 2011, hubo un auge de los Mearis. Se empezaron a poner de nuevo de moda. Ajá. Es más, las casas de repuestos, que, que eran casas de repuestos, digamos que trabajaban a media máquina, empezaron a traer accesorios, repuestos, porque la gente empezó a rescatar los Mearis y también hubo a la par de haber un solo club, empezó a haber, nosotros formamos aquí en Cochea un club, y hicimos unos encuentros muy lindos de cuatro días en las Semanas Santas de 2008, 2009 y 2010, y empezaron a multiplicarse los grupos, grupos, clubes, en las provincias, en los pueblos, y eso les dio un gran auge. Este, de hecho hay muchísimos usuarios de Meari por todo el país, así que este, esa es más o menos la historia de, del Meari. La vuelta, Meari la vuelta. Le decimos camello porque es un auto que, que soporta mucho peso y anda por, por muchos terrenos. De hecho, en mis viajes este, bueno, he pasado por, por infinidad de, de, de terrenos, de, de caminos de tierra, de ripio. He pasado por altura, he llegado a los, casi a los 5.000 metros en el Abra de la Cay, que es uno de los caminos más altos del mundo, que une dos ciudades. O sea, un camino que une dos ciudades. Uh -huh. La Poma en Salta y este, San Antonio de los Cobres en, en Jujuy. Y bueno, es una experiencia hermosa. Me gusta meterme por los caminos este, rurales, por, por los ríos, por los arroyos Y bueno, esa ha sido mi aventura. Son muchos años de andar. ¿No, no se necesita una 4x4 para viajar a nivel aventura, por lo que por lo visto? Mira. No. Mirá, eh, la aventura hay que hacerla con el corazón, no con la cabeza. Porque si le ponemos cabeza a nuestros sueños, lo primero que vamos a decir, ¿no? el 85% de la población mundial es no tengo dinero. Y el segundo punto es no tengo tiempo. Uh -huh. Porque en este mundo que vivimos, en este siglo XXI, vamos detrás de la subsistencia del dinero, de cobrar un salario y dejar la mitad del salario más en un montón de servicios, de cuotas y de cosas. Este, la mayoría de esas cosas no son totalmente necesarias. Gastamos mucho tiempo de nuestra vida, como dice el Pepe Mujica, eh, lo gastamos en cosas inútiles. Entonces lo primero que hay que hacer a los sueños es ponerle corazón, sacarle la cabeza, dejar el tiempo y el dinero a un costado y empezar a planificar lo que queremos. Yo cuento, bueno, escribí un libro que se llama Aventuras en Neari, ese libro lo escribí en el año 2011, lo presenté en 2012, son 13 relatos, y lo estoy regalando en PDF por mail, después les voy a pasar Dale. el mail para que la gente que esté escuchando lea esas 13 aventuras que son, son muy divertidas, ¿no? porque también a esto de no tener tiempo y no tener dinero hay que ponerle la sonrisa. Y lo Pero, primero que sí. hay que hacer es comprarse un cuaderno Ajá. cuando tenemos un sueño, poner el título de nuestro sueño, dejar el tiempo, dejar el dinero y las negatividades a un lado, porque esas van a estar igual. Si yo pongo la atención en planificar todos los días, supongamos que mi sueño, como un señor me contó el otro día, es ir a conocer el pueblito de sus padres en España empiezo a averiguar sobre los pasajes, empiezo a mirar los mapas, qué compañía va, y alguien dirá, ¡ay, qué locura si no tenés un mango! O estás trabajando de sol a sol y no tenés tiempo. No importa, porque las cosas se crean cuando creemos en las cosas, en las situaciones y en las personas. Entonces al planificar no nos damos cuenta es un proceso inconsciente, es un proceso que, que no nos damos cuenta que está ocurriendo. Así como no nos damos cuenta que vamos cayendo en una rueda de consumismo mm. y de estar siempre con el tiempo y el dinero y el orgullo y el yo y el tengo y, y el, el mío, mío, mío, también hay una rueda inconsciente cuando nos ponemos a planificar en un cuaderno que hace que nuestra atención se empiece a centrar en el sueño. Entonces lo otro queda en segundo plano. Si alguien va por la calle y ve a una persona que, no sé, que no le gusta y la mira y la mira y la mira, cada vez le va a gustar menos, hasta va a creer que le va a robar. Ahora, si uno va por la calle y mira las cosas positivas, la persona esa va a seguir estando, pero no va a interferir en, en mi vida. Luego pasará lo que tenga que pasar, porque es una ilusión querer sí. controlar el mundo y la vida y todo, ¿no? Laura, ah, sí. eh, para entusiasmar a, a, la, a la gente, sí. eh, contanos de tu viaje, a, por ejemplo, uh -huh. a Machu Picchu. Bueno, yo compré ese cuaderno que te digo, compré, no saqué una libreta y empecé, primero hice muchos viajes, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, hice muchos viajes por varios lugares, fui a Chile, fui a Uruguay tres veces, por la Argentina un montón de veces. Y empezó a picarme el bichito de querer irme sin tiempo y sin rumbo fijo. Entonces empecé a planificar y empecé a planificar. Estuve dos años y pico planificando. En ese proceso, como te decía antes, tomé confianza en el sueño, tomé confianza en mí. Fui dejando negatividad a un lado y bueno, y un día, para resumir porque es muy largo y esto lo cuento en el libro que está por salir, eh, salí, en octubre del 2014 salí, estuve 400 días viajando, sí, llegué hasta Machu Picchu, pero pasé tantas cosas, tantas aventuras, tantas eh, anécdotas, roturas, encuentros, desencuentros, paisajes, gente, cultura, comida, religiones, uh -huh. que todo eso eh, fue un abono para mi vida, fue tierra fértil para mi vida, para mi vida que antes de viajar tuvo muchos inconvenientes como los que seguramente están teniendo las personas, porque el ser humano es perfectamente imperfecto. Entonces, ese viaje fue como un viaje, ¿viste los, los, los budistas o los lamas que se van a una cueva uh -huh. y están cinco o seis años en una cueva? O, o, o se van a un, a un lugar y, y, este, y están solos o, o hacen un voto de silencio. Bueno, yo me fui en un viaje, <ríe> en mi autito viejo, y eso fue muy bueno para mi vida pero um, lo pude lograr por esta planificación, por, por generar la confianza. Planificar me fue dando confianza, confianza en mí, confianza en el auto, me quito los miedos, porque lo primero que preguntan es, ¿sola? Claro. ¿Y no tenés miedo? ¿Y de qué vivís? ¿Y dónde dormís? ¿Y dónde te bañás? ¿Y qué te pasa si alguien... Y bueno, todo eso fueron experiencias que, que me fueron enseñando que el ser humano tiene la capacidad para crear un mundo mejor, pero que primero tiene que crear su, su propia vida y su entorno mejor. Esto no quiere decir borrar de un, ploma, de un plomazo el sufrimiento, los problemas, las pérdidas y todo eso. Quiere decir aprender a ver esas cosas con otros ojos. Laura, no quedarse prendido del sufrimiento y de la negatividad. Sanar el odio que todos tenemos en algún sentido adentro porque las cosas no son como queremos. Y bueno, a todo eso y a mucho más, ese viaje me ayudó. Claro, y pero todo... estas, estas cosas que, que hermosas que compartís, las aprendiste... Viajando porque me imagino que una velocidad crucero de 80 kilómetros por hora debe no, ser no 80 ochenta 80, 80 80 ochenta en llano velocidad. sin viento y ah, en asfalto bueno hay mucho tiempo para pensar me imagino en, en las rutas argentinas sí. eso lo estas cosas las aprendiste ahí en esos sí. viajes o, o ya sí, tenías en cada viaje Ajá. en cada viaje mira los primeros via el primer viaje fue a la locura ir a buscar a mi hija la plata 500 kilómetros nos divertimos bueno Pasaron un montón de cosas, rompimos el termo, nos quemamos los brazos porque hacía mucho calor, era en diciembre. El segundo viaje fue un encuentro. El tercer viaje empecé a tomarle el gusto eh, a que la gente me dijera qué lindo, qué lindo lo que haces. En esos años yo necesitaba emocionalmente que me reconocieran, que, que me dijeran qué lindo, <risa> qué lindo. Entonces, eh, bueno, viajaba para, para, para... no me daba cuenta para que me felicitaran y resulta que a la noche cuando me iba a la cama no hacía nada con esas felicitaciones porque la parte que yo tenía que, que acomodar de mi vida seguía estando. Me enseñaron también muchas historias de personas y aprendí que ni el dinero, ni la fama, ni la belleza, ni el éxito, ni todo eso que es una zanahoria por la que <ríe> corremos toda la vida, nada de eso da felicidad. No es fácil pero es totalmente posible sacarse esas ideas de la cabeza. Mucho de lo que hacemos, lo hacemos para que la gente nos acepte, nos quiera, porque tenemos agujeros emocionales. Entonces en cada viaje iba cambiando el objetivo. Después, empecé a Después me dije, no, yo, yo no puedo viajar para escaparme porque me estoy escapando de mí misma y donde voy, todo me lo llevo conmigo. Luego empecé a viajar para conocer paisajes, gente, a los encuentros. Y sí, más que pensar mucho, empecé a sentir mucho. En una pared en Puerto Montt, en Chile, leí, más que pensar hay que sentir, o pensar menos, sentí más. Sentir, sentir el calor del sol, sentir el viento, y claro, a veces voy a 20 A veces un hombre caminando al lado mío, en muchas cuestas, mira, eh, en, en la cuesta de Lipán, en Jujuy, en el Abra de la Cay, en Moquegua, en Perú, en algunos lugares de Bolivia, un hombre caminando al lado seguro que me pasaba. Claro. Pero eso no importa, uh -huh. porque mi objetivo no era correr, o sea, yo ya corrí muchas carreras contra mí misma y corrí carreras en esta sociedad por casarte, por tener hijos, por un título, por una casa, por el dinero, por esto, por los amigos, por el otro, por aquello, porque si estoy gorda, si estoy flaca. Se había corrido muchas carreras, yo no tenía que correr más carreras. Entonces la lentitud es muy buena. Esto fue un gran retiro. Yo no soy de, de ninguna religión, digamos, y acá no hay nada ni místico. lo otro vez me preguntaban, ah, bueno, una cosa mística. No, no, no, no. Es tomar decisiones en la vida. Y así como me escucha mucha gente ahora dirá, ah, qué bueno, qué lindo, pero no se queden con qué bueno y qué lindo, empiecen con el cuadernito, porque los seres humanos somos naturalmente felices y bondadosos, pero las, la sociedad esto que llamamos sociedad, el, el estilo de vida, el consumismo, nos va nublando todo eso positivo que traemos. Un niño quiere comer, jugar, se enoja y llora y se pelea con otro amiguito y a la media hora está jugando. ¿Cuándo pasa que perdemos todo eso? Lo perdemos en nombre de crecer, de ser adultos, perdemos la sonrisa y hasta perdemos los sueños. Los sueños son luces que si no las prendemos todos los días y nos sentamos en el cuadernito a planificar, las luces esas se apagan y se pierden. Y un día tenemos 80, 90 años y decimos, como mucha gente me ha dicho, ah, yo quería aprender a pintar, quería tocar la guitarra, quería conocer el pueblo de mis abuelos. Ningún ser humano tiene un sueño imposible. Así que bueno, Laura, es un poco... Qué hermosa la, la cosa que decís, pero te, que, tantas cosas tengo para, para preguntarte. Y, por, y Contame de los personajes que te encontraste. Uy, oh, de todo, de todo. Y hay algo muy lindo. Ahora te voy a contar de pero un personaje, mira, Una monja, que tuvo una historia muy linda con la monja, cuento en este segundo libro, que se llama Sola y en un auto viejo un intendente que me dio, no me dio la llave de la ciudad, pero me dio un recuerdo, porque era citronero y fana, un gobernador de una, de una región allá en Perú. Eh, tanta gente, pero sabés qué? que la gente común, esos personajes, bueno, por ponerle un título, pero cada encuentro con las personas es un viaje. Cada día nos perdemos muchos viajes hermosos al despreciar a las personas, al tenerles miedo, al ponerles calificativos a las personas y a nosotros que, que son para siempre. Cuando ponemos un sello es muy difícil de sacarlo, entonces no juzgar me cuesta mucho, pero aprendí mucho ¿no? la ecuanimidad a no juzgar. Así que esos encuentros fueron hermosos y te cuento que esa gente, la gente común, una vendedora en un mercado, una persona que estaba sacando la la quinoa de las Panojas, ahí al costado de la ruta, otra persona que estaba ahí en un nevado este, secando su café. Estuve con mineros en, en el pueblo más alto del mundo, que es Mina La Rinconada, en Perú, cerca de Juliaca, un poquito más alejado de Puno. Estuve allí un día. Cada persona fue un viaje, por supuesto que desde el principio del viaje cuando salí en 2014 esto iba de a poco, fue, fue creciendo y en un momento me di cuenta que ni siquiera yo era yo, era un ser humano que estaba experimentando la vida en todos sus aspectos. Y la gente a veces me dice que tuve suerte porque me encontré con gente buena o, o repite de que en el interior son más buenos. Y me gusta pensar que no hay gente buena ni mala, que yo no me encontré con gente buena, me encontré con lo bueno de la gente. Y, con, y, y pensé, eso sí que lo pensé mucho, ¿por qué la gente me llama, me regala, me acompaña, me sonríe, me paran en la ruta para sacarse una foto con el auto, me compraban? Vos pensás que yo a los 50 años renuncié a mi trabajo, ¿seguro? Me quedé sin tarjeta de crédito, sin tarjeta de débito, sin, sin salario, sin obra social. Escribí el libro, empecé a venderlo y así salí. Alquilé mi casa, tenía esa pequeña renta, pero un viaje así, no, este, no sé, uh -huh. no, nunca lo hubiera podido hacer con, con un alquiler este, y sin un sueldo. Y con un sueldo tampoco lo haces. Lo hice porque la gente me compraba, me daba, me invitaba, estuve en casamientos este, en, en, en Perú con, con todo lo que es la ceremonia que he hecho ahí, bueno, un montón de cosas, con chamanes, estuve con chamanes, estuve con sanadores, estuve en comunidades con gente muy distinta, con costumbres distintas, hice procesiones, Hice la procesión de labra de, de Punta Corral en Jujuy la hice por Tilcara y por Tumbaya, son muchas horas de caminata, hasta los 4.200 metros, ¿no? Y bueno, y así, a medida que el viaje iba avanzando, este, bueno, después de la Argentina pasé a Chile, de Chile a Perú, y después a la vuelta por Bolivia y Argentina de nuevo, durante más de un año, y a medida que el viaje avanzaba yo me iba entregando más a la vida, Y eso te da mucha confianza. Así que, bueno, nunca me pasó nada malo, pero no porque me encontré con gente buena o porque tenga suerte, sino porque me encontré con lo bueno de la gente porque baso mi vida en la confianza. Y cuando he sentido alguna vez, porque cuando vivís en, en esa, empezás a vivir con más calma, ¿no?, eh, empezás a percibir otras cosas. La, pero no, no es nada mágico, ni, ni religioso, ni nada. O sea, si uno está calmo, puede ver mejor, puede escuchar mejor, puede sentir mejor. Entonces, si alguna vez sentí que en algún lugar no me tenía que quedar, muy poco me pasó, ¿eh? Este, bueno, no me quedé. Pero la verdad es que no, he dormido en casas de, de hombres solos que me han acompañado, he llevado gente a dedo. Este, la verdad que que tengo muchas historias para cuando sea mucho sí, más vieja sí. y entretenerme Uf. contándolas. Laura, qué hermoso todo. ¿Cómo tiene que hacer la gente para conectarse con vos? Bueno, eh, yo la única red social que tengo es el Facebook que se llama Aventuras en Meari. Meari se escribe M-E-H-A-R-I o si no pongan Laura Ferri, Meario, o Laura Ferri Aventuras, que ese es mi nombre y mi apellido, y va a salir. Y en este momento, como agradecimiento eh, a todas las personas que, que me saludaron en todos estos años de viaje, me, me dieron una palabra de aliento, una felicitación, a todas las personas que compraban mi libro y alguna artesanía que aprendí a hacer en el camino porque no, yo no sabía hacer nada. Cuando renuncié dije, yo me muero, ahora soy dueña de mi tiempo, pero no tengo un peso, no sé hacer pulseritas, no sé pintar, no sé tocar la guitarra, ¿de qué voy a vivir? Y ahí surgió la idea, la calma, me trajo un amigo que me dijo, ¿por qué no escribís un libro? Y yo dije, no, qué locura, si yo no soy escritora. Y bueno, ese libro lo estoy regalando hoy a todo aquel que quiera, Ahí en el Facebook van a encontrar el mail, y si no se los digo despacito, es fácil. Eh, el mail para pedir el libro es necolaura necolaura.com.ar. Así que estoy regalando ese libro con una introducción a la versión esta digital en, en un PDF, y en agradecimiento por, por tanto que, que me dio y me sigue dando tanta gente. Laura, hermoso todas tus palabras, eh, vamos a tener que volver a charlar más adelante porque queremos conocer más historias tuyas, eh, pero por ahora te decimos gracias y hasta luego, teniendo en cuenta estas coordenadas de tiempo, lugar y circunstancia. Tiempo, lugar y circunstancia, nada es para siempre, todo depende del tiempo, del lugar y la circunstancia, lo que antes no fue va a ser hoy si me propongo ponerme a lograrlo y si algo no es para mí es porque hay algo mejor. Confianza, con confianza, con amor por mí mismo y por la vida, porque con resentimiento, celos, envidia, odio, egoísmo, todo eso no se consigue la verdadera felicidad, que es la calma interior. Laura Ferri, un gustazo. <ríe> Gracias, Matías. Un saludo a todos. Y escriban entonces a necolaura.yahoo.com.ar y les mando el libro de regalo. Chau.